Cuentos de hadas españoles El año nuevo Era la víspera del año nuevo Y Maurice estaba profundamente dormido en su cama De repente algo llamó a su ventana Se estremeció ¡Hola, Maurice! ¡Ven aquí fuera conmigo! ¡Vamos! ¡Despierta! Uh, pero todavía no es de día Y fuera hace mucho frío uh. Casi está amaneciendo Y hay mucho trabajo que hacer ¿Trabajo? ¿Quién eres? ¿Y qué trabajo quieres que haga a esta hora? Soy el año nuevo Y he traído dones para todo el mundo Pero soy demasiado pequeño como para tirar del carro ¿Quieres venir a ayudarme? Estoy muy calentito y a gusto en la cama Y estoy adormilado uh... ¿Tenemos que ir a estas horas? ¿No puedes esperar hasta que llegue la mañana? Te prometo que si vienes ahora conmigo, te sentirás más feliz como nunca te has sentido antes. ¡Vamos, ven conmigo! Vale. Moris se vistió rápidamente y salió de casa, hacia donde el año nuevo le esperaba. ¡Vaya, bonito carro! ¡Pone amor y bondad! ¡Me hace sentir bien! ¡Oh! ¡Ven conmigo! ¡Y te sentirás muchísimo mejor! ¿Me ayudas a tirar del carro? ¡Pues claro! Así que el Año Nuevo le dio a Maurice una de las cuerdas para que le ayudase a tirar del carro y juntos caminaron por la calle cruzando la nieve hasta llegar a casa de Joe. Esta es la casa de Joe. Es nuestro jardinero. Joe no tiene hijos. De hecho, no tiene familia. ¿Por qué venimos aquí? ¡Eso es exactamente por lo que estamos aquí! ¡Es Año Nuevo! ¿No deberíamos hacer que este hombre se sienta importante? ¡Nadie merece pasar la víspera de Año Nuevo solo! ¡Eso es cierto! ¿Y qué quieres que haga yo? ¡Hay un montón de nieve alrededor de su casa! ¡No vamos a poder caminar! ¡Apártala con la pala mientras yo descargo los dones que tengo para él! ¡Mmm! ¡Veamos! Quizás un abrigo nuevo y una bufanda Una cena de año nuevo calentita Y un delicioso desayuno Un nuevo par de zapatos Le gustará, ¿verdad? Pero papá le ha regalado su abrigo viejo ¿Y no creéis que le gustaría tener uno nuevo durante la temporada festiva? Mm, sí, creo que los regalos en los que has pensado son geniales Así que Maurice apartó la nieve de la puerta de Joe mientras el pequeño Año Nuevo descargaba los regalos y los llevaba hasta la puerta de Joe. ¿Llamamos al timbre de Joe? ¡Oh, no! ¿Para qué molestarle? ¡Se lo dejaremos en la sala de estar! Y así el Año Nuevo trepó por la ventana y dejó los regalos de Joe en la mesa. Cuando Maurice vio cómo lo hacía, sintió una emoción que nunca antes había sentido... Solo el pensar lo feliz que se pondría Joe al recibir sus regalos Hizo que el corazón de Maurice latiese de emoción Era inexplicable, pero era muy hermoso Después del año nuevo, se encaminó hacia la casa de Bessie Esa es la casa de Bessie ¿Es la costurera de mamá? ¿Qué es lo que vamos a regalarle? Bessie lleva unos días enfermita Un buen ramo de flores y un chocolate el día de Año Nuevo la harán feliz ¿Qué opinas? ¡Sí! ¡Eso estaría genial! De nuevo, el Año Nuevo trepó por la ventana y colocó un ramo de flores rosas muy bonitas y un enorme chocolate junto a la cama de Bessie Morí sintió la misma alegría maravillosa que antes solamente por imaginarse lo feliz que harían a Bessie las flores y el chocolate Era como si el propio Morís estuviese recibiendo las flores y el chocolate. El Año Nuevo y Morís recorrieron la ciudad repartiendo regalos a todo el mundo. De algún modo, el Año Nuevo siempre sabía qué dones darle a cada persona. Pero diese los regalos que diese, su carro nunca quedaba vacío. ¿Cómo es que tu carro siempre está lleno? Saques los regalos que saques. ¡Ah! El amor y la bondad nunca menguan, sin importar cuánto des. Cuanto más amor y bondad repartas, más lo sentirás y mucho más feliz serás. ¡Morís! ¡Morís! ¡Morís! ¡Despierta! ¿Eh? ¿Qué? Hoy es la mañana de Año Nuevo. ¡Despierta, cielo! ¿La mañana de Año Nuevo? ¡El pequeño Año Nuevo! ¡El carro de amor y bondad! ¿Qué? ¡Feliz año nuevo, mamá! Cuanto más amor y bondad repartas, más lo sentirás y más feliz serás. Gracias por despertarme, mamá. Ya verás. Haré de este año el más alegre de todos los años. Morís se vistió, tomó el poco dinero que tenía en su hucha y también una chocolatina que le había dado su tío y salió de casa. No podía permitirse comprar un abrigo, pero con sus ahorros compró huevos y tortitas en una pastelería y corrió hacia la casa de Joe donde timbró. ¡Oh! ¡Buenos días, Maurice! ¿Qué te trae por aquí? Hoy es mi día libre, ¿sabes? Lo sé, pero te he traído algo. Un desayuno de año nuevo. Seguro que te gustan los huevos... Y una vez me dijiste que te gustan las tortitas con miel y canela Caramba, me encantan las tortitas con miel y canela Gracias, eres muy considerado Hacía años que nadie se molestaba en pensar qué me gustaría y mucho menos en traérmelo Significa mucho para mí, gracias El pequeño año nuevo tenía razón El amor y la bondad son las cosas más alegres del mundo A continuación, Maurice fue a casa de Bessie con chocolate y flores Hola, Maurice Hola, Bessie ¿Qué tal te encuentras? Te sentirás fatal al estar enferma en Año Nuevo ¡Ah! Oh, ni me lo digas Pero que alguien me visite me hace sentir mucho mejor Te he traído esto Detalle por tu parte, Maurice. Muchísimas gracias. ¡Feliz Año Nuevo, Bessie! Quizás vuelva luego para jugar al parchís o algo así. ¡Ah! ¡Sería genial! La verdad es que es agotador estar en la cama y no hacer nada. ¡Jugar seguro que me ayuda a recuperarme antes! Bessie se puso muy feliz. Y al verla así, Maurice se sintió todavía más feliz. Desde entonces, Morir reparte amor y bondad a todos sus amigos e incluso a desconocidos y se convirtió en el chico más feliz de la ciudad.